Giramundo TV Mendoza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Tupper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Sacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. En su artículo 8 establece que el Estado Nacional y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos. Además, el derecho a la educación está consagrado en la Constitución Nacional desde 1853. Sin embargo, la mayoría de las personas travesti y trans han estado históricamente relegadas del ejercicio de este derecho. Compartimos la entrevista que realizamos a una conocida figura del ambiente del espectáculo, la Joseph, quien nos brinda su mirada acerca de la importancia de la educación para descubrir quiénes somos, qué nos gusta, una educación que tenga una mirada transfeminista. El poder, la palabra y la idea de proyectar un futuro que nos haga felices son parte de las ideas que nos comparte Joseph. Mirá. de mi nombre reasignado es rené julia y mi apellido es el de toda la vida tengo el mismo número de documentos ni me sacan ni me ponen años pero en el ambiente que es muy común es que te pongan un nombre de bautismo siempre fui la sé yo soy de ambiente de los 12 años toda mi vida he transitado en el ambiente conocido 10.000 personajes y mil personas Eh, yo hice hasta tercer año a la secundaria y después resolví hacer otras cosas de mi vida, dedicarme a, a hacer danza y después hacer show. Y secundaria con show no, no funciona y menos con blazer. Entonces dije, me voy quiero hacer esto. Entonces le metí a eso, no me arrepiento de haberlo hecho. Seguí aprendiendo de otras cosas porque yo reconozco que en la vida... Tienes miles de maneras de aprender, y que a veces no son los sistemas los que fallan, sino eh, cuando no llegan a la persona que... ¿Cómo llegan a la persona que lo tiene que aprender? Porque tu enseñanza puede ser muy buena, pero si no me sabes decir, yo no aprendo nada. Bueno, yo tengo una experiencia nueva en la escuelita, como yo le digo, la escuelita, en el CEN, las chicas, los profes, que me parece que está, es como una readaptación a, a todo lo que somos nosotros, cada una con su vida, con sus cosas, con su vida paralela, ¿no? Que no es lo mismo un send de un lugar eh, de los chicos van a estudiar. Entonces, como yo les dije, yo a los 67 que tengo ahora, tengo otros objetivos y para mí esto es como una, una experiencia no no no si no me apuro me voy a recibir a los 70 porque sacar la cuenta 67 y son tres años si son media burra a los 71 si terminar la secundaria condice con que terminarla va a tener va a tener una relación con lo que vos vas a hacer después sí si no es la enseñanza Es decir, yo no si yo termino la secundaria que estoy haciendo no va a tener mucho, pero sí la experiencia y la vivencia, la gente con la que yo he conocido y, y lo que yo veo. Pero, y en las chicas que ellas, si tienen como objetivo, a partir de la secundaria, mejorar su calidad de vida, espero que sea así. La educación es fundamental para, para hacerte valorar, para entender cuánto vales. ¿Cómo sos como persona? No importa que no seas el estereotipo que todo el mundo apunta, que seas alta, rubia, eso es todo como un, un cuento. Pero tu valor de persona, tu, cómo vos transitas tu espacio, que no siempre es amigo, cómo vos podés transformar esa realidad. Cómo podés vivir tu vida siendo quién sos y entendiendo que sos parte, no todo entonces vos como parte si sí te vas a integrar entendiendo que hay otras partes y otras cosas y otros yo para el, para el colectivo trans es muy difícil integrarse desde la persona misma entonces es un trabajo interno para entender que vos me entendés y que no me estás discriminando para no ponerme en víctima entonces y adaptarme pero es importante y también que el que te enseña entienda que te, Cuáles son tus objetivos, cuáles son tus miedos, qué te gusta, qué no te gusta, qué no te llega. Porque uno puede estar dando una clase magistral, la otra vez un profe dijo, yo puedo ser mejor de los profes. Pero si yo me voy y ustedes no entendieron, no sirvió de nada. Y a mí a veces me pasa eso. Que el sistema esté orientado a las personas a las que se les va a enseñar. Así es cortito. Si vos le vas a enseñar a alguien que es muy burro, vos tenés que buscar el sistema para que esa persona te entienda. Si vos le vas a enseñar a alguien que también tenés que enseñarle para que no pierda tiempo y pueda seguir. Es decir, que lo que yo te enseñe está aplicado a lo que vos sos a la persona, no una enseñanza general, sino que sea más individualizada y que por sobre todas las cosas rescate el valor humano de la persona. Que yo al enseñarte te haga sentir que vos sos importante que vos sos importante, que vos tenés montones de valores que tenés muchas oportunidades y si la vida te ha tratado mal a todos nos ha pasado lo mismo en algún momento pero siempre existe la posibilidad Las chicas tienen realidades muy duras muy duras Yo siento que a veces les haría falta un taller para sentarles y decirles quieren, quieren que hablemos de nuestras penas quieren que hablemos de nuestras soledades O porque estás tan sola o no y, y eso yo siento que el sistema tiene que entender a quién a quién está dirigido individualizarlo más no se puede hacer es una utopía pero bueno a lo mejor eh, con cosas más simples yo te haría tu vida más plena y a lo mejor si yo te lleno de, de pautas y de cosas nunca llega porque no responden a tu persona volvemos a lo mismo Una, una una una educación que esté eh, que vaya a la persona que me interese por vos no que tengas el título no me importa que no sepas sumar pero sí que sumes experiencias y que sepas qué hacer cuando te pasan cosas sanduchita estaría ahí A través de ese muñequito. Claro, como es como un estándar vale. a ver qué este que tiene el color mío no yo le diría que que en una sociedad donde a veces las cosas no son para todos y no son iguales para todos y todos lo sabemos a veces el color Te, te impide llegar, a veces el color te aparta, yo lo he pasado, ¿no? yo he tenido que rendir dos veces todo para que se den cuenta que pienso y que uno tiene que trabajar la personalidad y a esa sociedad le diría que no somos iguales todos, pero si sí somos iguales en el fondo, somos lo mismo y que el día que dejemos de pensar individualmente y pensemos un poco en el en tu próximo, que es tu prójimo, la sociedad va a funcionar y el tupper se va a ordenar. Yo siento que es mi visión de las cosas, mi visión a esta edad que es muy diferente, si esto lo hubiésemos hecho cuando yo tenía 30 o 20, hubiera sido diferente, es que no todas somos iguales, eh, pero que en el fondo sí nos iguala a todos algo, que todos queremos vivir mejor y que, en ese, y que todos somos dignos de respeto, dignos de respeto, seas como seas, yo siempre digo el otro soy yo, cuando vos llegas al corazón de una persona es muy difícil que no la entienda Porque cuando vos llegas al corazón, vos estás entendiendo esa parte que no se parece con vos y la estás aceptando. Entonces cuando vos decís, ay no, yo no entiendo. No, no, no, mí no me hablé de esa persona porque no sé qué. Sí, pero vos te has estás a pensar porque es así. No, no, pero si no, no nunca se va a parecer a vos. Acércate, no es. Yo siempre digo que a veces uno por no conocer gente o rechazarla se pierde grandes personas. Salir del Tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. En los datos que surgen de la investigación del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y el Bachillerato Popular Trans Mocha en el año 2017, junto a otros estudios posteriores a la Ley de Identidad de Género, se evidencia una mejora en el acceso al derecho a la educación en relación con la situación de 2005. Según este informe, el porcentaje de quienes contaban en 2005 con el nivel secundario completo era del 20,8% y pasó al 24,3% en 2016. Quienes se encuentran en los niveles terciario y universitario incompleto pasaron del 8,7% al 10,1% y el porcentaje del nivel universitario completo pasó del 4,6% al 5,9%. Sin embargo, estas mejoras no alcanzan cuando se comparan con el resto de la población y menos aún si se incorporan las variables de la edad. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Taper. Chau chau. Informa, Claxo TV, México. Aquí estamos en Lhasa, en Lima, Perú y en el stand de Claxo estamos entrevistando a Bernardo Manzano. Bernardo es de la Universidad Estadual Paulista de la Unes de Brasil. Integra el grupo de trabajo de CLACSO sobre desarrollo rural y además creó el programa de posgrado en desarrollo territorial en América Latina y el Caribe de la escuela Floresta, Florestan Fernández eh, CLACSO y eh, qué otra organización de la participa. Y de la Exacto. Bernardo queríamos saber en qué consiste la actividad del grupo de trabajo de CLACSO sobre desarrollo rural del que participas y del que también ha sido coordinador, ¿no? Sí, bueno, el grupo trabaja con el desarrollo rural, pero no una, una perspectiva territorial, principalmente con las comunidades campesinas e indígenas. Es un grupo que tiene 20 años y que en esos 20 años tiene producidos muchos libros, muchos estudios al respecto del desarrollo territorial rural a partir de la perspectiva campesina e indígena. Entonces, es hoy es un grupo de gran importancia que tiene producido conocimiento para que la academia, para que los movimientos, para que los gobiernos conozcan el proceso de desarrollo rural en Latinoamérica y el Caribe. Y ustedes van a presentar un libro ahora durante la 2017? Sí, un libro que estamos trabajando hace 10 años, un libro sobre la actualidad de la reforma agraria en América Latina y el Caribe. Este es un trabajo del grupo que viene hasendo esta investigación hacee tiempo y que sigue haséndola esta investigación por causa de la estrategia eh, necesaria de la reforma agraria para el desar rural de la América Latina y Caribe. ¿Quues son los países de América Latina que consideran que han tenido avances su en sus procesos de reforma agraria? Bueno, primer lugar es Brasil, que tiene hoy algo en torno de 1 millón de familias y 100 millones de hectáreas. Pero tenemos también las reservas campesinas en Colombia, tenemos experiencia de reforma agraria en Bolivia, tenemos muchas luchas por la reforma agraria en México, en Guatemala, en Argentina, во Paraguay, en Uruguay. Son luchas invisibles que no aparecen porque muitas muitos governos, muitos acadêmicos não creem que a reforma agrária é necessária. Pero oi, onde o modelo de desenvolvimento del agronegocio domina toda a produção de alimento, la producción campesina de alimento es muy substantiva, e importante para democratizar el acceso a la tierra y al alimento en América Latina y el Caribe. Es en este momento el principal eje de lucha la reforma agraria o, eh, o la soberanía alimentaria, los transgénicos. ¿Cuáles son los otros jefes, los otros ejes de lucha, las reivindicaciones de los movimientos campesinos en América Latina? En la verdad, estos ejes son transversales. Entonces, la reforma agraria está asociada a la soberanía alimentaria, que está asociada a la agroecología, que es una forma de a uh, de enfrentar, de disputar el modelo de desarrollo con la agronegocio, con la transgenia, con la el acaparamiento de la tierra. Entonces, es una disputa territorial y por modelo de desarrollo que nuestro GT tiene producido conocimiento y también políticas de desarrollo junto a, a gobiernos de América Latina y Caribe, en no sentido de promover esta perspectiva desde la visión de la, del campesinado y de los movimientos indígenas. Bernardo, ¿te podrías referir a este programa de posgrado en desarrollo territorial que hacen eh, con la Escuela Florestan Hernández, eh, con eh, la UNESCO y con CLACSO? ¿Me decías que es inédito este tipo de posgrado en América Latina? Es inédito en el mundo, porque este es el primer programa de posgrado para campesinos e indígenas. Eh, fue creado en 2013 eh, en un acuerdo de cooperación que involucró la vía campesina, outros movimentos camponeses del mundo eh lá a UNESCO, lá a Universidade Estadual Paulista, lá a UNESP, lá Nacional Florestan Fernandes e los movimientos vinculados a la vía campesina, el MST, por eh, estamos la, la quinta generación Hemos formado más de 60 personas que están actuando hoy en la comunidad, que son presidentes de asociaciones, de cooperativas, son maestros, son personas que actúan en la gestión del territorio, son secretarios de la agricultura. Entonces, es un programa dentro de ese espíritu de GT de promover el desarrollo territorial desde la perspectiva campesina e indígena. Muchas gracias, Bernardo Manzano, aquí en Lima, Lasa. Informa Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro reunida la junta con el consejo directivo central junta de clasificación de los tres niveles inicial primario y medio venimos ya trabajando desde el año pasado en función de la necesidad de debatir sobre la resolución 1233 que establece la valoración en el puntaje de las capacitaciones de las jornadas que tienen que ver con las valoraciones que tiene cada docente dentro de cada uno de los niveles del sistema educativo provincial. En función de eso, y también respondiendo a reclamos que hemos recibido, el año pasado se realizó eh, dos momentos de concurso de ingreso a la docencia, en febrero del 2022 y después, posteriormente, en octubre del 2022, el momento en donde... Eh, ...se logra la estabilidad laboral de, de todos los trabajadores y trabajadoras. Quizás por variaciones de centésimas en el puntaje... ...se generan muchas veces la posibilidad de acceder a un cargo de titularidad. En todo este tiempo se han generado situaciones de incremento... Eh, ...en el puntaje, en la valoración justamente establecida para la construcción de ese puntaje, están bastante por encima de las valoraciones que tiene cualquier trabajador y trabajadora en el desempeño de sus servicios docentes. Viendo esta realidad, que es una variación importante en el puntaje, que no solamente es el acceso a, a, a la estabilidad, sino también el acceso a la fuente de trabajo, como es en un interinato y suplencia, eh, empezamos a trabajar internamente con las tres juntas en buscar las posibilidades, las variables y las alternativas que se podrían trabajar en función de modificar esta resolución 1233, que plantee seguir sosteniendo la importancia de la capacitación, la importancia de lo que son la formación de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero por otro lado también volver a replantear y a revalorizar lo que es eh, el trabajo los servicios docentes y la antigüedad docente, esa trayectoria docente de aquellos compañeros y compañeras que llevan muchísimos años en el desempeño de sus funciones. probablemente haya una reunión con el gobierno donde se va a plantear el borrador ya de la resolución que va a emitir el Consejo Provincial de Educación modificando esta resolución y nosotros como organización sindical hemos convocado para el próximo martes a las 14 horas acá en la ciudad de Viedma A todos los secretarios generales de nuestra organización, de las 18 seccionales, pretendemos que ese día se haga, se arme un, también un debate sobre el borrador que armaron los compañeros de la junta, junto con el vocal Germial, y, y podamos ya tener por lo menos una una idea general de lo que va a ser la resolución definitiva que va, que va a modificar a la 1023. Informa. Movimento de Luz Trabalhadores Rurais Sintierra, Brasil. Terra para quem não trabalha! Terra pra quem não é lá trabalha! Terra Terra trabalha! trabalha! MST! Terra, Luz, Luz, Luz! 17 de abril é o Dia de Luz. Em memória ao, ao massacre de Eldorado Dorado Carajás, aquele massacre violento, que no dia a polícia militar assassinou 19 trabalhadores na sequência dois outros morreram e também em memória todos os agricultores, os camponeses, as camponesas que estão lutando pela terra e tombaram em luta 55 policiais mais 15 anos depois agora 27 anos e nada a justiça ainda não foi feita no dia 17 de abril de 1997 foi instituído o dia nacional de luta por reforma agrária nesse dia os sem terras de todo o brasil fazem uma homenagem aos trabalhadores massacrados no eldorado de carajá estamos aqui com pessoas de todas as áreas do nosso estado, de todas as regiões, representando as nossas 30 mil famílias visitadas e acampando o estado. O MEIR é um ato político e por isso nós, o MST, estamos aqui organizando a nossa produção para partilhar com a companheirada da cidade e se somando nessa jornada de lutas. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais não conseguimos convencer Capitalismo nunca foi de trabalha, nossos direitos só a luta Nós temos uma luta que é coletiva. Às vezes eu me pergunto... Qual é o problema que todo mundo come bem? Qual é o problema que todo mundo tem uma casa boa para morar? Que esta celebração promovida pelos movimentos sociais nos ajude a uma configuração de mentalidade de sociedade para uma partilha profunda. Quem é que está se irritando com isso? Se nós queremos que todos tenham vida em abundância, como Jesus falou. Porque o tema é fraternidade e fome. Pela terceira vez, a campanha da fraternidade aborda esse tema. É porque nós estamos olhando a realidade e vendo que 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão numa situação de fome. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. A liberdade da terra e a paz no campo e na cidade tem nome. Reforma agrária, reforma urbana. Reforma Agrária Popular. Saber que hoje muita gente está levando aí alimento para casa, colocando a comida na, no prato dos seus filhos. E eu queria deixar que é o meu agradecimento, um forte abraço para todos os doadores, os agricultores que né, plantaram, fizeram essa colheita. A mesma luta que vocês têm, nós também temos. Que é a legalização dos terrenos. E moradia. O da roça mandou banana, mandioca, abóbora Vem o fubá pra gente fazer uma polenta, comer com frango Gente, essa ajuda é de boa vida Vocês não tem noção o quanto isso daqui faz diferença na vida da gente Fazendo justiça, ocupando chá a gente traz a nossa pauta tocando principalmente em três pontos. Um deles que é em torno da questão de não haver despejo, despejo zero, que para nós é essencial que nossas famílias permaneçam nas áreas ocupadas, onde as famílias já foram consolidando a sua vida, consolidando as suas comunidades, que possa avançar. Em um plano e na concretização dos assentamentos, aonde as nossas famílias estão quando as áreas dos territórios, avançar na infraestrutura comunitária coletiva dos nossos territórios. Alves. E algum céu se descampa, coragem se retempera, outras batalhas se espera, dois projetos em disputa. Não se desiste da luta quando matam um sem terra. Se calarmos, as pedras gritarão. que nossos mortos não tenham lutado em vão para que esta bandeira seja de revolução nesse período no final, final dos anos 90 início dos anos 2000 foi um dos piores períodos da história do MST enfrentando a violência dos piores jeito que pudesse acontecer aviões Jogando bombas em nós, cavalaria, cachorro, muitos policiais armados. E foi aqui que foi executado o nosso companheiro Antônio Tavares. Esse monumento representa a resistência do MST durante os 40 anos. Antônio Tavares, presente, presente, presente. Forman. Sur y Sur, toda América TV. Inesperada, la cadena Fox decidió rescindir el contrato de común acuerdo con Tucker Carlson, la gran estrella de la cadena Fox en el horario central de las 8 de la noche en la televisión, aquello que se llama el prime time. Carlson Fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Donald Trump, uno de los principales sostenedores del gobierno de Donald Trump y además uno de los principales periodistas que a través de su cadena Fox denunció que Biden no había ganado las elecciones porque se había cometido fraude. Carlson no es cualquier persona en el periodismo de los Estados Unidos, pero esto puede dejar algunas enseñanzas para lo que sucede en los medios de comunicación también en América Latina y el Caribe. Carlson y la cadena Fox no solo apoyaron a Trump, fueron aquellos que difundieron la versión de que había habido fraude y de que Biden había ganado con fraude. Y después, el 6 de enero del 2021, miles de personas atacaron el Congreso de los Estados Unidos, entraron y hubo muertos. Y la cadena Fox, en gran medida, fue responsable de haberlos incitado porque había denunciado un fraude que de ninguna manera había sucedido. Pero la empresa que se ocupó del proceso electoral, Dominion, decidió denunciar a la cadena Fox y comenzar un juicio por difamación. Sin entrar ahora en los detalles, lo importante es que la cadena Fox se vino a pagarle 787 millones de dólares a la empresa Dominion para cerrar el tema allí. Pocos días después de haber cerrado este tema y no haber sido declarada culpable por haber negociado, despidieron o renunció Tucker Carlson. En América Latina las mentiras y las denuncias de fraude en países donde esto no ha sucedido son moneda corriente, pero ningún medio de comunicación ha pagado al respecto. No lo han pagado, pero lo que sucede en Estados Unidos deja claras enseñanzas, como mirar, si no, al diario Clarín en la Argentina que le inventó cuentas en el extranjero a ministros del gobierno de Cristina Fernández. ¿Cómo no mirar a la prensa boliviana que había sostenido que Evo Morales había ganado por fraude? ¿Cómo no mirar a la prensa paraguaya que hostigó permanentemente a Fernando Lugo y que llevó a su derrocamiento en el año 2012? ¿Cómo no mirar a la prensa brasileña que a través de las encuestas fue instalando la sensación de que nadie apoyaba a Dilma Rousseff y que lo mejor era pedirle la renuncia? Conocemos la historia, la destituyeron. ¿Cómo no mirar la demonización con mentiras de Manuel Zelaya en Honduras que llevó también a su derrocamiento? ¿Cómo no mirar el hostigamiento permanente sobre la ex presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, actual vicepresidenta, con tapas del diario Clarín, una y otra vez demonizándola y señalándola como la culpable de todos los males con un sinnúmero de mentiras respecto de su persona? Lo que ha pasado en los Estados Unidos, país al que siempre se admira y se mira respecto de la legalidad y los medios de comunicación, pueden servir como ejemplo que no se puede pasar cualquier límite y que la lucha en contra de las mentiras difundidas por los medios de comunicación hay que llevarla adelante y que hay que invocar a nuevas reglas en los medios de comunicación justamente para que no puedan no solamente difamar a una persona sino mentir de manera sistemática. Por eso hay que mirar lo que pasó en Estados Unidos. América Latina puede aprender y mucho y por supuesto para eso se necesitan nuevas leyes respecto de los medios de comunicación. Informa. Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia Posicionamiento político de los jóvenes reconocidos en la minga suroccidente en el marco de la minga humanitaria, política y social por la defensa de la vida, el territorio y la paz total e integral de los pueblos. El posicionamiento como jóvenes en el tema referente al tema de paz es que estamos prestos a la construcción, pero más que prestos, eh, sí queremos que estos acuerdos eh, caminarlos desde las bases, con las comunidades, desde donde se siente eh, que hemos sido vulnerados, no solo los jóvenes, sino todas las comunidades que están en los territorios. Y es eso, que estamos prestos a todo el tema, a la creación de las rutas que lleven a nuestros territorios a vivir en, en paz y en armonía. Como jóvenes hoy reconocidos en la minga del suroccidente colombiano, han venido liderando importantes hechos en el ejercicio de defensa de la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz. Respaldamos las apuestas que han permitido a los jóvenes del suroccidente y del país tener incidencia en algunos escenarios de movilización y acciones jurídicas en el ámbito nacional e internacional. Le hacemos el llamado a la juventud para que resista, para que siga luchando, que nosotros somos los jóvenes de hoy, somos los jóvenes del presente, somos los jóvenes que van a liderar los procesos, los jóvenes que vamos a estar al frente de poder llevar en alto nuestra bandera de nuestra organización, que no nos dejemos convencer por los grupos armados, que no nos dejemos convencer por ideales políticos que de pronto les lavan el cerebro, de que tenemos que mirar nuestra lucha, nuestra resistencia y reconocer nuestras raíces y nuestra identidad. A un año de elegido el actual gobierno se evidencia la necesidad de sentarnos a dialogar sobre la verdadera búsqueda de la paz total, teniendo en cuenta que la vulneración de los derechos humanos, especialmente en la región, se ha ensañado en contra de la juventud y que la paz debe construirse también desde los territorios. Se le deja un mensaje al presidente Petro de que en un momento los jóvenes lo apoyaron y es así que él debe devolver ese mensaje, de que no se quede solo en el discurso, de que él realmente le preste atención a la juventud, de que no solamente se quede en unos papeles o que haya sido una promesa política, sino que mire realmente a la juventud que en algún momento lo apoyó y creyó en él. Aún con ese incumplimiento, nuestra voluntad de diálogo se mantuvo. Avanzamos en la Comisión Política Amplia de los Jóvenes en la Minga Sur donde caminamos la palabra, el objetivo de aportar en la ruta del proceso de diálogos humanitarios para la vida, con perspectiva de paz, en los cuales la juventud hoy se hace presencia. Decirle a los grupos armados que realmente tengan palabra, que realmente miren las situaciones de nuestros territorios, que no solamente miren el tema económico, que ellos en un momento iniciaron con una política a de defender su pueblo, pero ahora se llevaron solo en el tema económico, entonces que si se van a sentar con nosotros, que se van a sentar, que realmente cumplan la palabra y que no sean cobardes y sigan asesinando a los jóvenes. El mensaje que se deja aquí en la Mingo Humanitaria es uno, que no nos sigan matando, dos, que no nos sigan reclutando, y tres, que se respete la vida y la libertad de los jóvenes. Este posicionamiento se hace porque lo, porque las autoridades competentes, el gobierno y los grupos armados están violentando a los jóvenes, estamos diciendo ya no más, no paren, estamos cansados de tantos acuerdos, de tanto hablar, de que los grupos armados nos digan nosotros defendemos, somos el ejército del pueblo, pero que en sí realmente lo que haga es violentar y matar a nuestros jóvenes. Radio Centenario CX36 Uruguay. Escribo tu nombre en el frío Muy buenas tardes, amigos de la Centenario. Vamos en este espacio con una información de último momento. La agrupación de madres y familiares de detenidos desaparecidos en Uruguay acaba de enviar a Radio Centenario un, una, un comunicado a la opinión pública sobre el acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en el caso Maidanik y otros versus Uruguay que pasamos a compartir con toda la audiencia de la 36. Hace 49 años las sentencias deben cumplirse. Se titula este comunicado y dice lo siguiente. Hace 49 años que las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanic, Laura Rayo y Silvia Reyes aguardan respuesta del Poder Judicial para que Rebollo, único sobreviviente de estos crímenes, sea finalmente condenado. ...casi al mismo tiempo que no sabemos qué pasó con Luis Eduardo González y Óscar Tassino... ...detenidos desaparecidos en nuestro país en 1974 y 1977... ...hace 49 años que vivimos sin verdad y sin justicia... ...al día de hoy fue ratificado por el Tribunal de Apelaciones... ...el procesamiento de Rebollo, único sobreviviente de estos crímenes... ...porque Gabazo y Klastornik fallecieron antes de ser procesados... ...y su responsabilidad en el homicidio de Diana, Silvia y Laura... ...y del funcionario militar y policial que estaba en esa noche aciaga. También fueron procesados y confirmados los procesamientos... ...por Tribunal de Apelaciones de Silveira, Ramas y Ferro... ...en el caso de la desaparición de Óscar. Pero no es suficiente. El proceso que iniciamos ante la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos comenzó en el año 2007 como única posibilidad para que nuestras denuncias fueran escuchadas, ya que la ley de caducidad impedía su tratamiento dentro del territorio nacional. En diciembre del año 2021, el proceso iniciado en el ámbito internacional culminó con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declara sin ningún tipo de dudas la responsabilidad del Estado uruguayo por la impunidad de los crímenes perpetrados durante la dictadura militar ...ante la falta de investigación y juzgamiento debido... ...una vez recuperada la democracia... ...y hasta la fecha de la sentencia. Esta es la segunda sentencia... ...en contra del Estado uruguayo por este tema... ...y dictada por el mismo tribunal... ...diez años después del caso Helman. En esta oportunidad... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó al Estado el plazo de un año para la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional que le cabe por haber incumplido el deber de investigar y por la inobservancia de un plazo razonable en el juzgamiento de dichos crímenes. Cabe señalar que Uruguay es estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Y es por esto que, ante los hechos denunciados, la Corte Interamericana declaró responsable al Estado por incumplir con los deberes que estos instrumentos jurídicos le imponen y a los que Uruguay se sometió oportunamente de manera voluntaria en ejercicio de su soberanía. En ese sentido, la Corte Interamericana dispuso una serie de medidas entre las cuales consideramos de fundamental importancia la presentación de un plan de búsqueda de los detenidos Oscar Tassino y Luis Eduardo González. El fortalecimiento de la Fiscalía Especializada y su formación en perspectiva de género, la formación en derechos humanos en forma transversal durante toda la carrera en las Fuerzas Armadas. A más de un año del dictado de la sentencia, ninguno de estos aspectos ha tenido avances. Para la realización del acto, la Corte especificó que deben estar presentes las más altas autoridades de los tres poderes del Estado, de la Fiscalía Especializada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de las Fuerzas Armadas. Pero además, según la sentencia, la realización del acto debe coordinarse en conjunto con los familiares. Las reuniones para acordar la característica del acto comenzaron recién este año y hasta la fecha, recordemos que hoy es 28 de abril, se celebraron tres con los representantes del Estado en Cancillería, el 6 de febrero, el 10 de abril y el 21 de abril de este año. Desde el inicio presentamos las cuestiones que entendíamos centrales para que este acto significara una verdadera instancia de reparación como debe serlo de acuerdo a la Corte Interamericana. Cedimos en prácticamente todos los aspectos señalados, incluso aquel que indicaba la necesidad de realizar el acto en un espacio abierto para que todo quien quisiera pudiera asistir. Sin embargo, insistimos en la importancia de contar la presencia y encabezamiento del presidente de la República. En la última reunión... Los representantes del Estado nos informaron que el Presidente de la República no participaría del acto. Frente a esto solicitamos que por favor se revea esa decisión para la cual en ningún momento se nos brindó una justificación. Una semana después, el Estado nos comunicó por correo electrónico la fecha que fijaron para el acto y que sería la vicepresidenta quien lo presidiera, sin referencia alguna a nuestro pedido. Asimismo, ayer tomamos conocimiento de que el poder ejecutivo informó a la prensa, sin todavía haber recibido el Estado una respuesta de nuestra parte, aspectos del acto no acordados con nosotros, aspectos del acto no acordados con nosotros, a pesar de que la sentencia de la Corte Interamericana establece lo contrario. Sin desmerecer en absoluto a la vicepresidenta, la entidad de la figura del presidente no necesita demasiadas aclaraciones. Se trata de un funcionario del poder ejecutivo de la más alta jerarquía institucional que fue electo democráticamente y que debe actuar y ejercer sus funciones en beneficio de la sociedad toda, sin importar colores o banderas políticas. Pero además, y al margen del valor simbólico de su presencia, es él y no otro, quien se encuentra en condiciones de enviar un mensaje claro a las Fuerzas Armadas insistiendo en la necesidad de que quien tenga información para resolver la situación de incumplimiento internacional en la que se encuentra nuestro país, la entregue. La posición actual del Estado uruguayo nos entristece profundamente, Hasta la fecha no contamos con una razón que explique la negativa de nuestro presidente de participar en un acto de estas características ordenado por un tribunal internacional, a pesar de que su agenda incluye la presencia en diversos y variados eventos en todo el país. Nuestro pedido no responde a un capricho a efectos de dar cumplimiento a lo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone, es preciso que el presidente se dirija a toda la sociedad y en especial a las Fuerzas Armadas, indicando la necesidad de que todas aquellas personas que tengan información al respecto de nuestros desaparecidos la aporten por las vías pertinentes a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es quien tiene a su cargo su búsqueda. Por su investidura, es él, ...y no otro, la autoridad apropiada para conducir al Estado en el cumplimiento de una sentencia internacional. Es por esto que esperamos la respuesta del señor presidente. Su palabra es fundamental para nosotros como familiares víctimas de la actitud omisa del Estado... ...pero también para la sociedad uruguaya toda. Nada puede construirse a partir de la negación el ocultamiento y el olvido de los crímenes y las aberraciones que hemos sufrido como país y que hasta ahora se mantienen impunes. Informa Telesur Venezuela. Cambiamos de tema en Brasil, el campamento Tierra Libre cerró con la presencia del presidente Lula da Silva y la demarcación de seis territorios indígenas. Veamos en el siguiente informe toda la información. Más de 5.000 indígenas de diversas regiones de Brasil decretaron emergencia climática en el campamento Tierra Libre. Mientras el país vive un aumento en la frecuencia con que se dan los eventos climáticos extremos, los responsables por conservar las últimas áreas de biodiversidad del planeta alertan sobre los ataques violentos contra sus territorios y la explotación desenfrenada del medio ambiente. Esta es la venganza de la madre naturaleza. Hoy nuestro planeta está enfermo, lleno de problemas, de máquinas, de aviones, muchas casas, contaminación... Destrucción es también la masacre de los pueblos indígenas, asesinatos de los pueblos indígenas, destrucción por máquinas y mercurio en nuestros ríos. Esto es una venganza muy grande que se llama cambio climático. La sociedad no indígena no percibe que es una venganza contra la sociedad no indígena. En el cierre del campamento, el presidente Lula da Silva firmó la homologación de seis tierras indígenas, la instalación de un comité en conjunto con la Sociedad Civil para la Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas y la reinstalación de un Consejo Nacional de Políticas Indigenistas. Tendremos que trabajar mucho para poder hacer la demarcación del mayor número posible de tierras indígenas. No solo porque es un derecho de ustedes, sino también porque si queremos llegar al 2030 con deforestación cero en la Amazonía, necesitaremos mucho de ustedes como guardianes de la naturaleza. Los guardianes de la naturaleza sufrieron en 232 tierras indígenas la devastación de 25 kilómetros cuadrados al año entre el año 2013 y 2021, lo que provocó la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono. De ese total, 59% fueron emitidos entre 2019 y 2021, gestión de Jair Bolsonaro, cuando hubo una intensificación en la deforestación. Esa relación que tenemos con la naturaleza es mucho más de que apenas ejercer un papel de protección, porque convivimos con ese ecosistema. Por ejemplo, si contaminas el agua, eso afectará nuestra salud. Si deforestas mucho, afectarás todo un ciclo de la naturaleza del que nosotros dependemos. El reconocimiento de los seis territorios indígenas por Lula abre un nuevo periodo en un Brasil donde la última demarcación había sido hace cinco años. Un proceso clave para garantizar el derecho de los indígenas a la vida. La espera de demarcación para mí es el futuro. Para nosotros es nuestro futuro. Una reconstrucción de cómo los antiguos vivían en nuestro territorio. El campamento Tierra Libre cierra con una respuesta al colapso global de marcar las tierras indígenas Ignacio Lemus, Pedro Viaba y Rafael Nakamura para Telesur Informa Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Bueno, para nosotros la memoria de nuestro compañero líder Tomás García pues fue una memoria que nos ha dejado de lucha un líder de la comunidad que él pues ofrendó su vida. E esa memoria que nuestro compañero dio pues ha sido como decir un ejemplo para nuestra comunidad, para nuestra lucha de nuestra comunidad de Río Blanco y también para la organización de Copín, que fue un líder pues que él se entregó y se ofrendó. ...Final Tomás García, fue un hombre decidido a luchar por nuestro territorio... ...siempre anda en el corazón de cada indigno de Río Blanco... ...anda, el, lo andamos ¿no? en la mente, y en el corazón de Final Tomás García... ...pero fue un hombre de lucha, un hombre que él dio la vida por la lucha. Sí, yo recuerdo mucho al compañero Tomás García era un, un líder de la comunidad era, era auxiliar y lo recordamos mucho en, en el corazón de de nosotros los los líderes de Río Blanco nosotros somos representantes y él era un representante y por eso nos hace mucha falta en, en la comunidad y es un líder que lo tenemos sembrado en el corazón y por eso estamos luchando porque por la muerte de él y la, y la muerte de los de los otros compañeros que han han caído en esta lucha defendiendo nuestros territorios nuestros ríos y vamos a decir que esa lucha que él pues nos dejó luchando es para que el pueblo se levante y defienda más con valor porque esa sangre que como mártires han dejado en nuestra en nuestro territorio puede ser lo que nos hace luchar y defender ...como lo hizo también nuestra compañera Berta Cáceres... ...que son dos mártires que han salido de nuestra lucha... De, ...en defensa del territorio, en defensa del río Hualcarque... ...sí, no, un hombre bien alegre, ¿eh? sí, un hombre bien alegre y ...él platicó con todo el mundo y, y un hombre que pues que ya le... ...desde que se metió en la lucha, él no iba a la casa con los muchachos... ...él ahí se manejaba en un roble, entonces nosotros siempre tenemos que recordarlo... ...y la memoria de nuestro compañero Tomás García pues... ...ha sido una memoria de conocerlo pues que él fue un líder muy... ...muy luchador y muy alegre... ...y bueno que tenía mucho conocimiento de, de lo que iba a dejar... En, ...en resistencia de la lucha, que él no fue un hombre cobarde... ...no fue un hombre flojo voy a decir, sino que fue un hombre con resistencia... ...y por eso el día de su asesinato fue porque él se resistió a no... ...negociarse con la empresa de esa... Él pues fue un hombre muy dinámico, un hombre luchador, un hombre defensor, y la memoria de él pues siempre la vivimos conmemorando, porque no cualquiera va a decir que se va a poner a de pecho a luchar por defender y y cuidar los bienes naturales como lo, lo hizo nuestro compañero Tomás García, y esperamos pues como dicen que esta escuelita de formación que va a entrar como a, de parte de ...del nombre, de, de memoria de nuestro compañero Tomás García... ...pues que sea un provecho para los que van a venir a participar en esta escuelita. Hasta aquí... ...momento noticioso de Radio La Negra... ...recorriendo las fuentes informativas de Nuestra América...